Comentar que Euskal Música también lo puedes escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo. En el mismo dial, de 100.8 Berriozario y Ratia, entre las 21 horas y las 22 horas, 9-10 de la noche, pero eso sí, en repetición. Y en cuanto concluye el programa el jueves, lo subimos a las redes sociales, lo subimos a las páginas que tenemos tanto en Facebook como en Twitter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 Además tenemos a la página en Instagram Euskal Música, para que puedas ver, para que puedas visualizar las fotos con los grupos solistas que pasan por aquí, con Euskal Música, a presentar sus trabajos discográficos. Edición de jueves 15 de julio en directo, edición de sábado 17, domingo 18 de julio en repetición. 60 minutos por delante para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Lo dicho, cada jueves en directo, cada fin de semana en repetición, aquí en 10.8 en Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música. Hoy, entre otros, van a sonar, por ejemplo, Arima, Rodeo o el segundo trabajo discográfico para la formación de Ernaz para la formación de Iruña Gauras... Y para comenzar esta nueva edición del programa de Euskal Música, nos vamos a ir con una banda que ha vuelto... Volvió en el 2014, tras 26 años de andadura y nueve desde que publicarán su último disco, el Cuarteto de Zarauz, ha preparado 13 nuevas canciones. Pocas presentaciones le hacen falta al grupo, que con este último lleva nueve trabajos de estudio dos maquetas, anestesia Cerebral y Moralidad y un EP Toki Berean y cinco LPSTDs Corrotaren Aotchan en 1993, Eranchun en 1995, Gu en 1997 Ultracomunicachen en el 2000 y el primero editado por, Be por Bonberenea e Kim Chan, Terapia en el 2006. Ahora con ellos con Bonberenean e Kim Chan, regresan en el 2014 con lo que es este nuevo álbum de estudio Circultic Espe Y dentro de él, dentro de este álbum, te vamos a extraer dos cortes, a Rain, a Vishalak y Espiralá. Con este álbum del 2014 de Anestesia, comenzamos esta nueva edición del programa Euskal Musica. Música. Música Oiorri goreti Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el álbum del 2014 de la formación de Zalouz Anestesia, que después de 26 años de andadura, regresaban al panorama musical con este álbum titulado circultic Espiralera. Ahí estaban los temas a Arrain, Abisalak y Espiralá. Y de la música de Anestesia del 2014, nos vamos un añito más tarde, nos vamos hasta el 2015 para disfrutar de Encore, que grabó el tercer disco durante junio y julio del 2015 en los estudios Tío Pete. Y ver estudios con Javi Peña y Borja Muro Las mezclas las han hecho Peña y Muro Enviar estudios Comentar que esta banda comenzó su andadura musical En el barrio el Errecalde de Bilbo En 2009 En 2015, lo dicho Han editado este álbum titulado Encore Llamado igualmente que ellos Y de él te vamos a extraer dos de los temas Serua y Gure Gawa Bat Gara Seruertari Begira Gara port BAKARREAN zakarean Iruistar u show, como yagoten La artean. artean Bostagira dira, tala wak ya desta Heguskia portutik tu tic Zeratu lehen Aritida, barra gaineko baso utxetan Beroa, jasanez ziñata, baila gugan nekerik ez da Ez dugu seku latxe den izpear Gaurko Sonando el tercer trabajo discográfico para esta formación Del barrio de Recalde de Bilbo Para la formación en core con este álbum grabado entre junio y julio del 2015. Ahí estaban los temas Serua y Gure Gawa. Y nos vamos a la actualidad después de escuchar Anestesia con ese álbum del 2014, a encore con el álbum del 2015. Venimos a la actualidad y nos vamos con la formación Arima, ya que la distorsión fue el detonante de la creación de Arima en el año 2018. Un proyecto que surge a raíz de... ...de la metamorfosis musical y personal... ...con el objetivo de plasmar las necesidades vitales y emocionales. El Shock Gaze es el hilo conductor de una de las canciones... ...que te llevan de la calma a la catarsis... ...y de la destrucción a la tranquilidad. En el año 2019 presentaron su primer EP, Metamorfosis... ...en diferentes puntos de euskalería. A principios han publicado seis canciones... ...con el título de Vilustasunés... Han Chita. Ellos son Paul Bilbao a la guitarra y voz Josu González al bajo Y Gonchal Bilbao a la batería Y desde su último trabajo Bilustas Unes Han Chita, Te extraemos Dos de los temas del disco Norae Sean Y Utopía editado a principios de este año 2021 por la formación Arima el álbum Bilus Hanchita, este disco de 6 eh, canciones, ahí estaban sonando dos de ellas, Norae Sean y utopía y ahora nos vamos con Modus Operandi, que cuenta con músicos de variadas procedencias, Castéis, Iruña, Irún, Salaus, Berriozar y Echari Aranaz. Pero las melodías se relacionan e intercomunican con el ska y el rock y se han juntado para transmitir una propuesta musical sólida a través de directos y discos. El segundo disco de Modus Operandi, Dancha, Gaitesen y L'Arte, Ha sido grabado, mezclado y producido y masterizado por Josu Herbeti. Modus Operandi ha abordado nuevos ritmos musicales en su segundo disco, Danza Gaitezen y la Arte. Cuatro peculiaridades dar más nivel al segundo disco que son el binomio ska rock para atizar con variedad de ritmos estimulantes como son el funk, el punk, la salsa, el rap o el reggaetón entre otros estilos musicales Iñaki, Andoni, Joseba, Josu, Diego y Rubén son los componentes de Modus Operandi, este segundo trabajo lleva por título Dancha, Gaetesen y L'Arte y lo que vamos a escuchar son dos de los temas el tema que da título al álbum Dancha, Gaetesen y L'Arte y Desobediencia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 Sigue Sela Sintonía de Barrio Sarri síguese la sintonía de 100.8 de la FM en este jueves día 15 de julio en directo, sábado 17, domingo 18 de julio en repetición. Eh, seguimos compartiendo contigo, por supuesto, más música, música que se realiza en Uscararría. Hemos comenzado con Anestesia, hemos continuado con Encore y después hemos escuchado a Arima y a Modus Operandi. Y ahora nos vamos Con la formación Rodeo, una formación que está presentando lo que es su nuevo trabajo de estudio Dilmun y lo hará el 17 de julio en Bilbao. El mismo día también lo hará en Ordicia, el 30 de julio en Subieta y el 31 de julio en Sestoa. Estas son las próximas fechas de presentación de este nuevo trabajo discográfico de Rodeo, una banda que... Que bueno, que ha intentado dar otro paso en la búsqueda del sonido Trabajando más en las melodías de las voces Y buscando un sonido más oscuro y directo Sin dejar atrás las progresiones instrumentales más tranquilas Que son seña de identidad de esta banda de rodeo Nuevo trabajo de estudio, el álbum Dill Moon Y de él te extraemos los temas Egan y Borró Karen ¡Acha! can y borro de nuevo trabajo discográfico de la formación rodeo al álbum di comentarte que el 17 de julio estarán en vivo y en oricia el 30 de julio estarán en su y el 31 de julio lo harán en sextoa y la música de esta banda de rodeo nos vamos a ir con el segundo trabajo discográfico de la formación garo es una banda que comenzó su trayectoria musical en iduña en 2005 después De varios cambios en su formación Actualmente compone el grupo Hidoya, Xavi, Alfredo, Yulen Y Yule, habiendo pasado por Múltiples escenarios de Euskal Herria Durante 2011 y 2012 Finalmente se animaron A recopilar eh, sus canciones En un CD en diciembre del 2012 Cinco años después En el 2017 llegaría Este segundo trabajo de estudio Y de este segundo trabajo de estudio Te extraemos dos de los temas Cora Pilloa y Urbil Saites Música Nach das du zure Lärre, siebe erdu des Spaniens und dit. du der Minne, kenn maten dir, bizia, jetzt ich ach schuller, nach das du der Lärre, siebe erdu des Spaniens und machst du der Minne, bizia, jetzt ich ach schuller, nach das du der Lärre, Engingo diskusioa estaban sonando los temas Corapio A y Urbilsaités, dos de los temas extraídos del segundo trabajo discográfico de la formación de Gaurés en el año 2017, banda de Iruña que comenzó su andadura musical en 2005 y con ellos... Ponemos ya el punto y final a esta edición de Euskal Música, la edición de este jueves 15 de julio en directo, sábado 17, domingo 18 de julio en repetición. Hemos escuchado a Anestesia con ese álbum del 2014 Circulutic Espiralera, en 2015 llegaría a Encore con su tercer trabajo de estudio, y después hemos escuchado Arima, a Modus Operandi a Rodeo, o el segundo trabajo discográfico de la formación de Iruña Gaurres del 2017. Euskal Música te dice adiós, pero recuerda que dentro de siete días o